AM 570, 570 La radio La radio ¡Suéltate! Señoras y señores Esto es Uno contra uno radio Yo tengo 67 todavía No me suelté Estamos esperando a ver si Podemos tener un diálogo con ellos Estamos abiertos a eso y esperar si, si en estos días terminar de solucionar este conflicto Suena este problema Está mi gente, mi gente toda mariala Estuve jugando y tampoco quiero, venimos, como te digo siempre vimos el 2006 hablando de los pedidos y nosotros también fuimos un poco culpables y todo eso Yo solamente me imaginaba alguna vez entrar a un partido con la selección argentina y jugar de chiquito esa es la realidad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 Y el Vázquez sigue, hoy si, si es el último partido de mano, el que sigue también. Yo voy a seguir jugando y un día no voy a jugar más y el que va a seguir también y pasamos página. 1 contra uno radio. A auspicia uno contra uno radio, Nadir, copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir. Nadir distribuye y comercializa en la Argentina Brasil, colectora este 1493, kilómetro 30 Panamericano, ventas arroba nadirargentina.com Apertura del último de la semana con la cortina nueva con la voz del gran bebé Sanzo, que hoy está cumpliendo años el saludo para el querido bebé la voz hace 15 años de uno contra uno el resumen de la semana antes de que llegue el sábado y antes del domingo federico suieles en una linda nota que hicimos con fede cinco declaraciones 5 en la voz del presidente de la cama nosotros entendemos que por profundidad del, del cambio de estatuto el eh, Eh, bueno, que estamos planteando nuestra idea que salgan por, un, por el consenso absoluto. Lo que rescato es el, el muy buen marco de diálogo y que hoy tenemos, eh, te diría, de un estatuto de más de 120 artículos que quizás quedan por pulir, no más de tres o cuatro. Lo, lo que planteamos es, bueno, reconfirmar esos de clubes dentro de la CAF, que tenga voz y voto, por supuesto, y, y lo mismo que haya representantes de los jugadores, de los entrenadores y de los árbitros. Con el eh, Con Sergio, previo al, al Juego Olímpico, bueno por un lado la Confederación, eh, que iba a tomarse unos meses para bueno eh, evaluar lo, lo que había sido el, el, el trabajo en su conjunto y también eh, un poco encuadrar lo que va a ser el trabajo futuro, en el cual hay un cambio rotundo. Sí. Planteaba la asociación de clubes, era un deseo de no extranjerizar la competencia, cosa que nosotros observamos que bueno que, que estaba sucediendo. ¿no? Hoy, hoy ve que uno ve que no hay... ...ningún club de liga nacional que tenga más de tres extranjeros. Eh, nosotros lo que creemos y lo que vamos a hacer es continuar, digamos, dialogando con, con las partes... ...entendiendo que hay que eh, buscar carriles en los cuales el Vasco se pueda seguir desarrollando. En esto, la preocupación de todas las partes, en esto incluso también a, a la Asociación de Jugadores... ...a la Confederación, a los clubes y creo que a todo el Vasco argentino Argentina es generar los mecanismos que permitan que la liga pueda ser viable, pueda seguir creciendo y a la vez que los jugadores puedan mantener su fuente de trabajo. De Bahiense a Bahiense, del presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol al técnico de Bahía Básquet, el Cepo Ginóbili, el hermano de Manu, en tres declaraciones nos decía esto bueno para nosotros para poder haber repetido el 100% del equipo y, y bueno eh, tratar de conseguir esa continuidad de juego que, que veníamos de la temporada pasada ¿no? La verdad, la clasificación en la Liga Sudamericana para algunos chicos del equipo que por ahí no, no han participado mucho a nivel internacional es, es buenísimo y esta experiencia que vamos a tener en Perú es también es muy buena Estamos de mejorar un poco la, la intensidad de juego, ver si podemos subir un escalón en ese sentido y, y tener sobre todo más continuidad ante eh, más cantidad de tiempo en un partido. Sobre todo estamos trabajando más en, en la mejoría del juego fijo. Y había llegado una carta para una mediación. Una carta a través del abogado, a través de la asociación de clubes. digo Vergara, el periodista de La Red de Santa Fe... Se vino a Buenos Aires y en cuatro declaraciones nos contaba qué había sucedido con la mediación. Tancia que no es agradable porque recordamos que yo recibí una carta eh, que tiene que ver con una mediación por daños y perjuicios eh, sobre la sesión de clubes de básquetbol. Durante una hora 40 que fue lo que duró la mediación, se dieron las explicaciones del caso, tanto de una parte como de otra. Por suerte tuve la la posibilidad de expresarme libremente. Pude hablar, pero en frente de un abogado que representa una institución. A mí me hizo encantado hablar con un dirigente, ¿no? Porque se trata de la Liga Nacional, o sea, yo termino hablando de Liga Nacional adelante de un abogado, ¿no? El, el acuerdo es que, a partir de ahora, las partes se van a comprometer a... a bueno, a mejorar los canales de, de diálogo. Para eso, tiene que haber predisposición de todas las partes. Hablamos con Fede Marín, uno de los refuerzos y una continuidad en Estudiantes de Concordia y el alero con buena pretemporada nos decía esto. Con mucha fe al equipo, creo que estamos trabajando este, a conciencia y muy fuerte, sabiendo que no nos sobra nada, pero que, que si, si entendemos lo que el concepto que de Hernán que tuvo el año pasado para el equipo y que mentalizó al equipo para jugar ante el año este eh, somos un vamos a ser un problema para muchos. Lamentablemente no llegamos a lograr el objetivo de entrar a los playoffs pero bueno, me parece que este año va a ser uno de los objetivos principales, ¿no? Dar un pasito más arriba y que el equipo termine peleando por cosas importantes. En tres declaraciones, Luca Fagiano, el nuevo jugador de San Martín de Corrientes, nos decía esto. Hubo que cambiar un poco rápido el chip, este, adaptarse a una nueva ciudad, a un nuevo club, pero bueno... Eh, la ilusión está intacta. del equipo se terminó de de, de de redondear y de formar de una forma muy buena. vamos tratando de prepararnos para de la, llegar de la mejor forma al debut porque sabemos que la zona norte va a estar muy dura. San Lorenzo fue distinto a cualquier otra eh, pretemporada en cualquier otro club porque había mucho mucha expectativa, mucho ruido alrededor del equipo. La verdad que el título por sí eh, es algo que me va a quedar para siempre eh, ojalá, Dios quiera que, que no sea el único ojalá que no sea el único dijo Luca Fagiano en una mañana muy movida esto que es uno contra uno Javier Bianchelli, el técnico cervecero antes era jefe de equipo después estuvo al mando de también había sido ya entrenador de este equipo Javi Bianchelli, que anoche lo vimos en la fiesta en tres declaraciones nos decía lo siguiente de su Quilmes querido. Una, una cuota más de, de expectativa y de, de emoción, ¿no? De empezar con un clásico y, y, y lo que significa el clásico en Mar del Plata. muy feliz de, de volver a dirigir sobre todo, de volver a hacer con mi club. La zona sur está muy pareja. Lo que puede llegar a ser es un, un escalón más abajo por, por calidad de equipos o por conformación de planteles. Eh, después la Norte también va a estar va a estar muy pareja Pero a lo mejor eh, un, uno o dos escalones Por encima de, de, de la Sur los jugadores comprometidos Que saben desde un principio Cómo, cómo es el club, cómo, cómo vamos a manejar el, el presupuesto que manejamos Y la última en este resumen semanal Hablamos con Michael estura el presidente de la asociación de jugadores, y en cuatro declaraciones, el señor Stura nos decía esto. Los jugadores y la asociación de jugadores están necesitando una respuesta oficial de parte de CAP, que es en lo que quedamos, ¿no? Todavía queda una semana de, de inicio de la competencia, realmente no sé si lo hará o no hará, pero bueno, es la respuesta que nosotros estamos necesitando y en lo que, que la CAP en forma oficial se comprometió a elevar y a responder. Hayas o no se haya sido utilizado el tema de la regla de que los equipos de la A no con más extranjeros no significa que la regla esté bien aprobada. Ya realmente fue para bajar el sueldo a los contratos de los jugadores y poder cerrar los presupuestos anuales creo que dio clara clara, en menos en la, en la Liga Nacional A de que esa herramienta no se utilizó. Nuestro trabajo y lo que nosotros... Estamos trabajando y estamos tratando de hacer para bueno llevar las mejores condiciones a los jugadores. Así arrancamos, ya se nos fue medio programa, así no arrancamos, porque habitualmente hacemos el resumen y arrancamos, pero en el medio Santiago Ortega de San Lorenzo, charlamos con Marcelo Tinelli, escuchamos a Federico Subieles, al Cepo Ginovili, a Diego Vergara, a Fede Marina, a Luca Fagiano, a Javier Biancheri, a Michael Estura, a Marcelo Tinelli, a Santiago Ortega, somos uno contra uno con Noe, con Jessy, con Franco, Con Santiago te contamos el básquet como no lo hace nadie en esto que es Uno Contra Uno. Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Que no te importe ni la vida, ni la muerte, ni la buena mala suerte que acompañará tu alma. Sigue tu camino sin mirar atrás.